En Radiocracia hacemos un repaso de las voces que fueron noticia. Celeste Moreno, presidenta de Renacer, contó de la reunión que mantuvieron ayer en Visión 7 con representantes de diferentes cooperativas. Trataron el proyecto que presentó la senadora Norma Durango. Entrevistada en Radiocracia, aseguró que buscan ampliar derechos y se quejó porque las cooperativas están siendo más controladas que las empresas. No es fácil eh, formar una cooperativa de trabajo y nosotras estamos regularizadas por el INAES y por un órgano controlador que tenemos acá en, en, la, en Santa Rosa La Pampa. Nosotros lo que ayer planteábamos es que, que no es así como se dice que somos precarizadas y que, eh, sino que queremos tener el mismo derecho que tiene un empresario. Aparte, control, nosotros estamos más controlados que los empresarios. A mí me gustaría saber si quién controla al empresario si realmente el empleado cobra por sueldo, por cómo le, le figura en el recibo de sueldo, eh, si las horas estas también son pagadas. En realidad, todo lo que es cafetería y empresas de limpieza es muy precarizado acá. No es, no es como se dice. Eh, nosotros nos pasó que yo estoy esperando mi indemnización hace cinco años Y en el, el, el Centro de Empleo de Comercio nunca nos dieron aval de nada, ni siquiera un abogado. Tuvimos que pagar un abogado, la mayoría de mis compañeros, y estamos esperando nuestra indemnización todavía. Y sabiendo que hay entre 5 o 6 juicios laborales de empresas de, de limpieza, hay 5 o 6 por día en Santa Rosa. Entonces no es como se dice. Hay que escuchar las dos campanas. En el marco del ciclo de formación de formadores se llevará a cabo el taller Educación Popular en el Territorio con la participación de Rubén Ortiz, referente del Bachillerato Popular de Tareferos de Misiones. Miki Fiol, integrante del Desayunador de Villa Germinal, invitó a participar del evento que es parte del proyecto para crear el Bachillerato Popular. Estamos eh, haciendo estos ciclos de formación de formadores, donde presentamos distintas temáticas que queremos que el bachillerato aborde el día que comience Muy bien. Y una de las cosas es la educación popular, digamos, que es lo que nos atañe, digamos, lo que nos interesa. Bueno, en este caso Rubén Ortiz, que viene de Misiones, que ya ha estado con nosotros, bueno, una persona que tiene muy clara, que está laburando en Misiones desde hace muchos años, y está laburando en el territorio, con campesinos, con tareferos, y armando escuelas y bachilleratos con, con la gente de allá, Entonces nos va a aportar su experiencia, aparte están organizando algo muy lindo para, en, en Misiones, que va a venir un, un referente a la educación popular, que es Brandao, a, a hacer un encuentro allá la semana que viene, así que va a venir a contar un poco de todo. Estela Armando, vecina de la ciudad de Santa Rosa, contó en la siesta que no fue que sufrió violencia verbal y física por parte de los agentes de tránsito de la municipalidad de Santa Rosa. La noticia se hizo viral en las redes sociales por filmaciones de transeúntes uno trata de, de entender por qué las fuerzas del de, de orden reciben órdenes, eh, o sea, la, la policía recibe órdenes del personal de, de tránsito, órdenes que le ordenan que me saque este, del auto, que libere el lugar para que puedan llevarse mi auto, siendo que yo les mostraba al, al personal policial que yo sí tenía el seguro, que sí tenía el seguro vigente, que la razón por la que se lleven el auto había caído y que todavía el auto no estaba cargado, que por qué se lo iban a llevar si yo sí tenía el seguro. Nuestro compañero Cristian Acuña compartió su columna habitual del portal infohuella.com.ar con toda la actualidad del oeste pampeano. Estudiantes de la Escuela Provincial Agrotécnica de Victorica crearon un jugo con lactosuero y fueron premiados en la Feria Nacional de Innovación Educativa. Logró el primer puesto a nivel nacional por producir jugos con lactosuero. Esto fue... Eh, ...días eh, atrás y te cuento que el lactosuero es el aprovechamiento de un desecho... ...que viene o queda de la elaboración de quesos. La escuela agrotécnica produce quesos y en el año, en el año se generan 18.000 litros de lactosuero. Eso cuando se esparrama en el suelo, cuando se tira, produce una contaminación. Pero si se usa esta, este, este lactosuero los alumnos, a través de eh, una docente, Claudio, Claudia Gorosurrueta, elaboraron un jugo que eh, tiene casi el 55% de las propiedades que, que le quedan de la leche. Esta propuesta ha sido muy, muy interesante, llegó a una instancia nacional, allí ganaron, también estarán presentes en una olimpiada Agropecuaria, en Misiones próximamente, no tiene antecedentes a nivel eh, país, sí en otros países eh, como Holanda o Nicaragua, radioquermes.com